que okay, yo quería toda su universidad. Veme y dice, contigo al cual, y eso que ni siquiera se midieron mis notas, porque eran 9, 10, 8, no bajaba del 8, 8, 8. Eh, me dijo, ¿y cuál contigo concordaría mejor un grado superior? Que no inferiorizo o sea, inferior al grado superior, pero ¿por qué te hace pensar a ti que yo me merezco estar en el grado superior y no en la universidad? O sea, ni siquiera se midieron mis notas eh, Eh, yo creo que a ti y él no es lo mismo lo que le dijo a la otra persona que era la primera, le dijo oye pues, a ti te vendría bien ir a no sé qué, medicina a no sé qué, y otra de las cosas me dijo, eh, mete, la, eh, o sea, mete para el derecho del doméstico que la nota en el de Yoha no te va a dar y ya estaba como, vale, empecé a buscar la nota, la diferencia y tal eh, la nota en el de Yoa era, o sea, la o sea, la más alta a nivel de universidades públicas de todo el Estado español, y yo ahí me cambió muchísimo, dije, perdón la expresión, y yo dije, ¿cómo es posible? Plan, eh, o sea, empecé a calcular, yo me acuerdo de la ansiedad y la depresión en la que me metí calculando por décimos, pero porque esta persona me dijo que yo no merecía estar ahí, que yo a mí no me veía estar, o sea, estando ahí, y yo creo que no es la misma eh, la forma, por ejemplo, por parte de docentes, de animar a personas blancas que a personas eh, o sea, no blancas. Mm -hmm. Es muy diferente. Si, por ejemplo, yo hubiese tenido esas herramientas en cursos inferiores, como no tener una familia eh, con esas cosas de exigir o de tener un referentes anteriores en mi, en mi familia de decir, es que tengo que llegar a esto porque yo quiero llegar a eso, yo, habría, o sea, yo no habría sumido en la miseria con, esa, con las recomendaciones de esa señora. Luego, por ejemplo lo que tú comentabas, lo de los programas de... ojalá tener esas cosas en la universidad de que alumnado racializado, por ejemplo eh, a nosotros lo que más nos cuesta llegar es a conciencia alumnado racializado de que tiene que sumarse a porque no tienen a, ningún margen de tiempo para poder ocupar eh, su tiempo con la militancia no ningún... o a sea, nosotras tampoco pero si estamos con <risa> en esta. Dedico no estoy me se acordando 5 años en vez de 4 años sacarme la cara por esto. Sí. sí. Ojalá hubiesen sí. sí. tenido esas herramientas en el, el, el, sí. el importantes los, referen los, sí. ¿no? los referentes, pero en toda lucha es muy importantes, sí. ¿no? Ver qué otra gente ha hecho, estáis abriendo brecha aquí. ¿sí?